Bueno, ayer en la mañana cuando arrancábamos el programa decíamos que había tres cosas que nos parecían que eh, iban a atravesar la cuestión informativa eh, durante la, la semana una fue la que hablamos ayer de la situación eh, en el basural y la otra habíamos dicho que tenía que ver con un allanamiento que se había hecho en un barrio de la ciudad de Mar del plata eh, que había traído la consecuencia eh, de una persona internada a partir del error de la policía y error lo pongo bien entre comillas eh, de la policía a realizar el, el mismo bueno esta Estamos en comunicación telefónica con una de las víctimas de ese allanamiento, eh, que es Enrique, vecino de San Eduardo, eh, que sufrió eh, ese atropello de parte eh, de la policía. Enrique, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por, por llamar. Eh, en primera instancia, preguntarle cómo está su compañera, cómo está su señora, que es la que ya había sufrido el problema cardíaco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella estuvo internada desde el miércoles uh -huh. hasta el día sábado, que le dieron el alta, estuvo monitoreada, ingresó con un preinfarto y ahora está en casa, con tiene que ir con un monitoreo semanal y con eh, medicamentación, con el, digamos, con medicamentos diarios. Eh, bueno, ¿y la, la, la situación esa se generó a partir de lo que fue el ingreso de la policía a su casa? Sí, efectivamente. Eh, te relato cómo fueron el por techos. favor dele yo eh yo había deja dejardo a, a mis dos hijos pequeños al, al colegio y después me me vine a trabajar. yo soy trabajador de la construcción uh -huh. eh, el, el miércoles entre las ocho y media y las nueve de la mañana mi señora estando en la, en la planta alta eh, observa un un operativo policial eh, tipo comando fuertemente armado. Uh -huh. Eh, mi señora hasta ese momento no entendía mucho cuál era la situación se pensó que era un allanamiento alrededor, pasaba algo desde abajo le apuntan a, a ella y le dicen arriba las manos este es un allanamiento entonces me rompen la puerta de entrada yo tengo puerta y puerta es como un pulmón de aire como que se usa en el sur uh -huh. entonces ella rompe la puerta, rompe los vidrios ella baja rápido y le, le apuntan le apuntan con pistoles y fusiles, eh, preguntándole dónde está el arma. Eh, mi señora eh, en ese momento no entendía absolutamente nada. Eh, empiezan a registrar toda la casa, mi señora se descomponen, la sientan a ella y dan vuelta, buscan por todo el lado, dan vuelta colchones, placares y rompen una puerta de un placar para buscar eh, la supuesta arma. Eh ella en, siguen sin sin entender, están media hora ellos ahí revisan todas las cajas, yo tengo muchas cajas ahí, muchas cajas por de relacionada a herramienta y cosas relacionadas a la construcción. Eh, después de media hora de de haber registrado todo, le preguntan a ella dónde vive Eh, si conoce a otra persona entonces ella de la, de la ventana de mi casa de la, de la cocina que da la parte del patio trasero le indica dónde vive determinada persona ellos en ese momento se dan cuenta del error y, y claro está en el, en el acta de allanamiento eh, sale el nombre de la persona sale el nombre de la persona Eh, ...que tendrían que haber allanado... ...que, que nunca, y... nunca nunca perdón Enrique... ...que nunca dijeron, digamos... ...entró, entró la policía y no dijo... ...acá vive eh, Juan no, Pérez... ...no, no, no, no... ...en ningún momento... ...en ningún momento... ...en ningún momento preguntaron eso... ...y aún más, después... ...viendo tranquilamente el acta de allanamiento... ...ni siquiera condice eh, la numeración de mi casa... ...o sea... Eh, ...yo vivo en la calle 36... ...y el allanamiento tenía que al alcior... ...en la calle 34... ...entonces, bueno después de eso eh hacen todo todo el el el, el trámite le hacen firmar a mi señora unos unos papeles respecto al allanamiento y se van eh, yo me vengo de la obra me voy a la obra y veo a mi señora en muy mal estado obviamente temblando uh -huh. de miedo obviamente lo a lo que ante semejante situación y en la noche se empieza, el perdón, esto fue el día el fue el día martes, uh -huh. esto fue el día martes, porque en la noche se empieza a descomponer, al otro día va al control médico y la dejan internada, en el hospital Jusay. Eh. Ahí estuvo entre tres y cuatro días, monitoreada, después le hacen un traslado al, al HPC, Eh, eh, la enrique cuénteme digo porque aparte le, le, le, le pregunto y digo viendo la foto ilustrativa que pone eh, que que digital digo la casa suya está como solita digamos no es que hay una casa pegada al lado eh, y una al lado o sea que el, el error fue más importante aún no es que le erraron eh, por una casa sino que la casa suya está eh, sola ahí en el medio del parquecito claro el lo, lo más lo más extraño lo más extraño de todo esto es que el, eh, esto es una causa que después me enteré yo que viene del abril-mayo. O uh -huh. sea que tuvieron tiempo para hacer todo un trabajo de inteligencia en el barrio para poder determinar a qué persona había que allanar. O sí. sea, es, no sé si nos lo llamarlo los errores entre comillas, porque es una situación bastante extraña. Ayer ayer se personó en mi casa el el, el jefe de la policía que corresponde a mi jurisdicción y él me planteaba que ellos desconocían completamente el allanamiento, él pidió explicaciones y que lo hizo otra policía que no tiene nada que ver con la jurisdicción que a él eh, corresponde. ¿Me entiende? Sí, yo lo entiendo. Usted... Imagino que a usted no le interesa nada lo que le pueden llegar a explicar, digo porque debe querer que le resuelvan primero eh, digo la, la, la situación de su esposa, que por suerte va mejorando. Eh, pero después le rompieron la casa. digo ¿Alguien se va a hacer cargo de eso? Mira, eh, me mi planteo es el siguiente. Yo lo siguiente. Me planteo es que las cosas no tenemos que institucionalizarla A mí no me interesa recibir un... un, un, un... Un, un dinero por, uh -huh. por los daños que están haciendo yo creo que esta cosa no se institucionalice que no se institucionalice el día del desaparecido que no se institucionalice el día del preso o el deportación de cara porque con eso aquí estamos haciendo que el día de mañana a mí me me, me, me me devuelven una cantidad de dinero y estoy institucionalizando otro allaisamiento esto esto yo justamente lo estoy dando a conocer públicamente para que las cosas Por lo menos que tengan cuidado y que las cosas no las estemos institucionalizando. Si no, el día de mañana vamos a aparecer con el día del saqueo de horario y sucesivamente. Entonces las cosas, estamos avalando un mal accional de la policía y la inoperancia de los servicios que le estamos pagando nosotros. Nosotros estamos pagando esos sueldos. Es, son con nuestros impuestos. No sé si me entiende sí sí claro que sí fue clarísimo clarísimo eh, digo le, le, digo su eh, su necesidad de, de dar a conocer su historia tiene que ver con que no se repita básicamente digo obviamente, que no, que obviamente. No, que no, que no que no vuelva a pasar Segura. que no sea una cuestión sí. lógica eh, digo de parte a usted me contó ahí que ya fue el jefe de la policía eh, digo de sí. par, la, la justicia sí. le dio alguna explicación eh, sí. al digo, día de ayer sí ayer el día de ayer fue la, la fiscal a mi casa con el ayudante del fiscal se apersonaron en mi casa y planteando, disculpándose del error que se había cometido, el ayudante fiscal me dice en cuánto puedo avalar yo los daños que me hicieron. Eso no está avalado, no no es no es un acá no hay un problema de plata, acá no hay un problema hacerle un juicio arrestado y entrar en una cosa engorrosa y ponerme yo en introducionalista algo. No, no, el tema está en que estas cosas... Yo tengo determinado de, tengo determinados recursos mentales para dar a conocer esto. Eh, tengo recursos de amigos que me pueden ayudar a denunciar esto. Y la persona que está vulnerable, el vecino mío, el vecino mío que todos los días sale a la y mira para el, mira para el cielo y no tiene esos recursos como para poder denunciar semejante atropello. ¿Qué hace? Queda la nada. Uh -huh. Se desconoce completamente... Ni siquiera van al domicilio a pedirle disculpas, absolutamente nada. Esto lo estoy acabando de conocer justamente con ese sentido. Sí, se entiende, inclusive agreguemos algo más que por ahí es exagerado, pero por ahí no, a partir de lo que usted está narrando, ¿no? Que inclusive puede hasta una persona terminar presa, Eh, una semana dos a partir de un error eh, de una calle usted me decía que el allanamiento era para la calle eh, 34 y no para la 36 que donde usted le erraron una calle eh, digo y puede haber sido un desastre no mucho peor de lo que ya fue pero por supuesto por supuesto venga deseo o sea eh, a, a, a lo que voy a lo siguiente o sea tuvieron tres meses de hacer un trabajo de investigación tres meses en un trabajo de investigación hay servicios de inteligencia yo siempre en una en una nota ayer recarcaba recalcaba que hay un chico desaparecido en corriente hace dos meses y no y no pueden resolverlo y hay servicio de inteligencia yo creo que esos servicios de inteligencia están para otra cosa no están para cuidarlo a nosotros esos impuestos no son para cuidarnos nosotros sino es para proteger otros intereses claro claro eh, digo después su a ver la pregunta casi no tiene sentido pero supo si el allanamiento se hizo en el lugar donde tenía que haberse hecho no, no, no, no, no, porque ya judicialmente embarran un allanamiento, o claro. sea, eh, cometen un error y en, y embarran la causa, ahí está el tema, entonces a la persona que realmente tenían que haber allanado ya tomó sus precauciones que Ya se entonces, fue, ya se, ya no estaban en el barrio Claro, no, claro no se, fue, el barrio. se fue a Misiones, claro, obviamente, Ese es el tema Sí eh, cómo a ver Usted fue muy claro en, en, en que no va eh, a hacer nada que tenga que ver con institucionalizar O, o darle lugar eh, a esto, sino que esto no se repita eh, Claro, a los sumo que tengan que desafectar a la persona que marcó la casa claro, Y a la persona responsable está. Eso institucionalmente lo tienen que hacer ellos O sea, que hay una persona que le estamos pagando a nosotros Vuelvo a insistir, que hizo todo un trabajo de inteligencia Y esa persona cometió un error Yo trabajo en la, en la construcción se si uh -huh. me cae una columna mañana estoy preso y, y, y, y en estos casos exactamente lo mismo hay hay responsables detrás de, de esto sí yo lo, lo, lo que quería yo perdone la insistencia digo pero sí. eh, reitero en esto que la puerta se la rompieron eh, digo hay cosas la rotas puerta... que, que cuenta plata y que digo fue por un error y que merece que alguien le, de, le pague la puerta eh, de la casa sí, lo no, que. Le han la roto. Puerta la puerta yo soy yo soy carpintero yo le dije ayer a, a la fiscal yo soy carpintero yo tengo mi mano lo puedo reparar lo hago yo él mi preocupación central de esto es ver la evolución del estado de salud de su mujer de, de mi señora y y que después la justicia haga lo que tenga que hacer yo eh, voy a presentar el escrito ayer fui a fiscalía general me dieron todos los datos como para poder hacer el escrito de la denuncia en estos casos eh, mi señora en la redactó y ya le están mandando a fiscalía general uh -huh. eh, va, va a ser un pedido digamos a la, a la justicia a partir de lo que eh, de lo que sucedió a, a partir de los hechos sí está, está muy bien eh, digo bueno ya, igual ahora ya eh, lo, logró arreglar la puerta de la casa eh, digo y todo porque no es que golpearon la puerta entraron derribándola claro ese ese ah, lo grave lo graves no que rompan la puerta los graves es que entren con semejante operativo claro y apunten a mi señora ese es, es el fondo ese es el tema Eh, enrique como cómo siguen sus días y imagino que esto le habrá afectado en lo laboral porque no se debe ir tranquilo cada vez que deja su casa eh, para ir a la obra y demás y cuenta un poquito cómo está en el día a día usted y su y su compañero y esto y eso es, es seguro sí eso eso es seguro eso es seguro nosotros desde diciembre que estamos viviendo en el barrio yo tardé cinco años cinco años en construir mi casa que fue ladrillo tras ladrillo no hubo ninguna ayuda nunca la pedí no hubo no hubo no hubo no hubo un planero detrás de eso ya que ya que se, se quiere estigmatizar ese tipo de cosas uh -huh. no hubo nada de eso todo fue con mucho sacrificio mi familia todo trabajó en la, en la construcción de la casa y, y ahora recién hoy me reincorporo a la obra porque hay que seguir viviendo Eh, Enrique, le agradecemos muchísimo la, el, el testimonio, eh, la verdad que es terrible, no, no hay mucho más que decir eh, que desearle una pronta recuperación eh, a su a su señora y que ojalá lo más temprano que tarde eh, se pueda volver a la normalidad dentro de su hogar. Bueno, mucha, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a, a toda la gente que ha solidarizado con, con nosotros, que nos ha prestado su apoyo, y creo que ese ha sido un bastón bastante importante en este estado de cosas. Me alegro, me alegro. abrazo inmenso. Gracias. Eh, ahí pasaba Enrique, Enrique es un vecino del eh, barrio San Eduardo, digo, insisto, con esto de la foto eh, que supongo que, sí, supongo que no, es de Lucho Gargiulo, eh, de que digital, está sola la casa, no es que hay una casa al lado, pero... Eh, para quienes conocen San Eduardo, inclusive las calles son hay, hay como más de 100 metros entre una y la otra hay que pifiarle, hay que pifiarle, tuvieron meses para digo, me sumo a la palabra que decía eh, Enrique, digo, para ver identificar cuál es la casa, pasa uno con una moto y una, una mochila de pedido ya y mira, ve esta es la casa, pega pe, avisa en la, en la policía un cachetito así de sentido común nomás, eh, evitaba eh, todo este conflicto de de este vecino de San Eduardo que se morfó un operativo sin eh, tener absolutamente nada que ver y fundamentalmente un estado de salud de, de, de su compañera, de su eh, esposa que eh, se, se generó a partir eh, de este brutal allanamiento por error en, en su casa buscando eh, un arma o algo que, que no correspondía eh, a ese lugar. Pasaba entonces eh, Eduardo, vecino de San Eduardo, eh, Enrique, perdón, vecino de San Eduardo del Mar, eh, allanado por error.